Pero lo han confundido. Mira, tan lejos no creo que ande. No creo que ande <risa> lejos. ¿ah? No, no, creo, que ande no ande lejos. creo que ande tan lejos. Viene siempre a los estudios de la radio Carnaval. ¿ah? Hoy día no está presente. Trabajo territorial. Oye, que las. Claro, o las señoras e tengan d i、no, c h o No hay en la radio. No, no, si ahí canta el gallo. ¿Cantará él? Sí. Bueno, le vamos a preguntar. <risa> bueno, él es inglés, porque como lo confunden siempre con el príncipe, príncipe Williams y los Beatles. Hoy está complicado el príncipe. Oye, y bueno, volvamos al tema, don Jan. El príncipe William saliendo de algún bar. ¡Ya! ¡No! ¡No! no, no, no ya, oye, ya. Se, se están aprovechando que no estoy ahí.、Decente. Se dio cuenta, yo acá defendiéndolo, don Rullero.、No, espalda, espalda con espalda. Espalda con espalda y, con y espalda. espalda. Le pegás, le pegás y no, yo tratando de defenderlo. No, no, tratando de defenderlo. ¿Está? ¿eh? Don... Ya, ya, ya vamos a ver cómo. cómo, A ver si están tan tan malerosos la próxima semana cuando esté ya. Exactamente. <risa>、eh, ¿Cómo está, Príncipe?、Ah, e Todo bien, todo bien por acá, ¿usted? Bien.、Sí. Don Rullero Costa,、sí. señoras、Ex、y señores. Extrañándole,、abogado. pues está con, no, no, con, con agenda territorial hoy día, Don Rullero. Sí, mira, para ser bien, bien franco,、eh, compromisos laborales.、Ah, eh, uno, como abogado, en ejercicio de la profesión,、eh, de repente tiene que ir a alegar a distintas cortes de apelaciones y, y bueno, eso obviamente que a uno lo aleja de. De la política, pero como dicen los, los chilenos, hay que parar la olla. ¿eh? Exactamente.、Sí. La señora s s en la mañana tiene n que haberle dicho, rollero, se、si, vienen las cuentas de la luz, el gas, el cable,、sí. internet. Págate el, colegio, págate el colegio, n e s e l colegio. colegio.、Oh, <risa> sí. Vamos a alegar al tiro nomás. <risa> no se mueven las dos cosas. Al, Lo al bueno es que no alegue n la casa. En la casa <risa> no alega usted. No, no, no creo. ¿eh? No a l e g u en la casa. No, porque ahí en tribunales gano, pero en la casa pierdo. Precandidato a diputado, distrito número 7, señoras y señores, el abogado r u g g e r o Cosi en contacto directo con la Radio Carnaval. Oiga, la verdad de las cosas es que nosotros en la radio tenemos una cinta negra. Somos representantes, nosotros,、eh, don r u g g e r o Cosi, de varios llamados telefónicos a nuestros estudios. Por esta venta de humo que nos hicieron nuevamente sobre el proyecto Tren Valparaíso-Santiago. Qué lamentable información para nuestra región. Nuevamente, el cuento de la Caperucita Roja, no sé cómo llamarle, don Rullero. No, una noticia lamentable, indignante incluso,、eh, a mi juicio, porque tal como dice usted, Sandro. Esto se, se vendió con mucha pomposidad. ¿ah? El, fue una de las promesas de campaña presidencial. Los primeros años de, de este gobierno se siguió anunciando bajo el eslogan de Trenes para Chile. Y la expectación en la región de Valparaíso、eh, es alta. ¿ah? Porque estos son además proyectos que se vienen solicitando desde hace muchos años. Hay, anteriores gobiernos también se había intentado avanzar. Y una vez más nos encontramos con este anuncio de que, de que no se va a poder realizar la licitación, porque eso fue lo que anunció ayer la, la administradora pública durante esta administración, así que、ah, se chutó la pelota para el córner para el próximo gobierno. Lamentable, indignante、eh, y una promesa incumplida muy, muy grave. r u g g e r o Cosi, señoras y señores,、eh, precandidato a diputado por el distrito número 7. ¿Y qué se vendrá en esto? Bueno, ya. No,、eh, Mira,、sí. yo estuve. Yo, yo creo que lo primero, Sandra y Gani, aclarar que, qué pasó. ¿Ah? Porque, como dice、ah, Condorito, exijo una explicación. ¿Qué、mm. pasó aquí? Y en eso yo creo que el gobierno ha, ha sido bastante confuso. Eh, y yo, como siempre, usted ya me conoce, hice la pega y estuve averiguando. y Tengo una sospecha.、Yeah. Tengo una sospecha. Les voy, a, les voy a explicar un poco qué es lo que, qué es lo que uno ve. y a Porque la ministra dice no se va a poder llevar adelante la licitación. La prensa le preguntó, bueno, ¿por qué? Y, y la ministra Camila Vallejo, que acaba de volver de su pornatal, dijo que ninguna de las empresas. Que participaron en la licitación cumplía los requisitos ni los estándares exigidos. Entonces, yo ahí dije: Bueno,、eh, vamos a ver esta información porque las licitaciones son información pública ¿sí? y esto lo puede revisar cualquier auditor、eh, que sea busquilla. Aquí lo primero es aclarar que la licitación de la que tanto se está hablando fue una licitación que se lanzó a fines del año 2024, pero. Era una, es una licitación de una consultoría ¿ya? para el estudio integral que permita a futuro redactar las bases de la licitación para la construcción. O sea, estamos hablando de que desde un inicio se sabía de que aquí no iban a poner ninguna piedra ¿ah? durante este gobierno. ¿ya? Eso es lo primero. ¿ya?、E e、estamos hablando de una licitación. Para redactar una consultoría, ¿ya? o sea, un estudio.、Eh, nada de construcciones por el momento. Y, y lo que pasó allí es que, si uno se, se revisa la información de la Dirección General de Concesiones del MOB y también la información de Mercado Público, a q u í participaron siete empresas, algunos consorcios internacionales.、Eh, como ustedes saben, cuando hay una licitación, Cada postulante presenta su oferta, esas ofertas son secretas para los otros competidores, y, y la Dirección General de Concesiones lo que hace es que, llegado el plazo, abre las ofertas、eh, y les coloca un puntaje para definir entonces qué empresa postulante se adjudica la licitación, en este caso del estudio. Y resulta que aquí hubo una adjudicación a un consorcio. a Una empresa、eh, llamada WST Inco, ¿ah? eh, un consorcio de dos empresas, WST、e、y la española INECO, bien diga. Y eso se adjudicó, ¿ah? tanto así que la segunda empresa postulante reclamó al Tribunal de Contratación Pública diciendo que ellos habían hecho una mejor oferta.、Yeah. O sea, Aquel gato encerrado, ¿eh? porque no es tan así como dijo la, la ministra vocera de gobierno de que aquí ninguna empresa cumplió los estándares. En un primer momento, aparentemente se adjudicó y ahora pareciera que el gobierno se está retractando. Y, y fíjate que si uno googlea un poquitito más, hay una publicación de, de, de Radio Dio Dio、eh, que yo sugiero leer. Que contiene el siguiente titular, esto es del 7 de mayo del 2025, dice: firma que se adjudicó el estudio del tren Valparaíso, tiene un edificio con daños estructurales en Nueva York. Entonces, ahí uno empieza a, a, a sospechar de qué es lo que puede haber pasado, porque en definitiva aquí se adjudicó el estudio, o sea, esa consultoría se iba a realizar, pero pareciera que en los últimos días algo sucedió. Podría ser que, que el MOB le va a revocar esa adjudicación a esta empresa, no sabemos,、eh, pero yo creo que aquí amerita una explicación un poco más profunda、eh, y ojalá que, que en la Cámara de Diputados esto se fiscalice, se indague un poco más, porque ciertamente que jugar con las expectativas de la gente y más encima no dar explicaciones claras es muy frustrante, muy, muy, muy frustrante. El precandidato a diputado por el distrito número 7, Partido Renovación Nacional, r u g g i e r o Cosi, abogado porteño por lo demás, en contacto directo con la Radio Carnaval. Oiga,、eh, bueno, usted da datos que yo no, no los manejaba, la verdad de las cosas, y aquí alguien ha dicho si v a a ir a la, a la Contraloría a hacer la consulta respecto de este tema. Bueno, esto se anunció ayer por el gobierno. Claro. Eh, yo creo que todavía ha, ha, ha pasado poco tiempo, pero es importante, insisto, que lo primero de todo se, se aclare la verdad. Porque, por lo que aparece en la información pública, como les digo, de la Dirección General de Concesiones, en el portal de Mercado Público y en la prensa, aquí hubo un estudio que sí se adjudicó. ¿ah? Entonces, la pregunta que viene es: ¿qué pasó ahora? ¿Se va a revocar esa adjudicación? Eh, Se va a atrasar, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Ah? Yo creo que esa es la primera pregunta que, que ojalá, los diputados de, de la región le hagan a la ministra de Obras Públicas y que, esa respuesta, y que eso tenga una respuesta clara.、Eh, porque si no entendemos qué es lo que ocurrió, ciertamente que, que no, no, no, no vamos a saber a quién hacer responsable, insisto, nuevamente, de esta frustración, de esta traición a las expectativas y de esta promesa incumplida. r u g g e r o Cosi, abogado, precandidato por el distrito número 7, señoras y señores, Concon, Viña del Mar, Valparaíso, hasta el Litoral de los Poetas, precandidato a diputado, dándonos esta información. Actualidad semanal en la voz, esta vez de don r u g g e r o Cosi. Oiga, don r u g g e r o quiero preguntarle, usted nombraba recién. BBCL,、eh, Radio BioBio, Bio, y también lo tiene. No sé si usted maneja el tema, esto de la Contraloría, dos puntos. Carabinero no incautó 626 autos robados ni detuvo a 144 prófugos detectados en controles. Un nuevo golpe a c e p t ó la Contraloría General de la República, esta vez a Carabineros, y la eficiencia de sus controles vehiculares. Terrible pues, también. Yo creo que una, una noticia que es alarmante, Sandro, porque para, para que se entienda bien, ¿Eh? ¿ah, eh, todos hemos sido alguna vez objeto cuando vamos manejando algún control vehicular. Claro. ¿ah? claro. Eh, y aquí lo que, lo que está revelando la Contraloría es que hubo. Al menos 144 controles ¿Ya? en donde Carabinero, teniendo en sus narices a personas que tenían órdenes de detención, no se las llevaron detenidas. O sea, 144 personas que fácilmente eludieron la acción de la justicia. Y a mi juicio, eso, y, y creo que no solo para los abogados, para cualquier ciudadano, o、eh, Eh, es realmente preocupante e indignante porque, ¿cómo va a ser tan fácil? Mire, hay, hay, hay si uno hace doble clic, ¿cuáles eran las órdenes de detención?、Eh, habían personas, por ejemplo, que estaban siendo buscadas por delitos como narcotráfico, ¿ah? eh, haber manejado en esta d u t o r i d a d en accidentes con resultado de muerte, o sea, Estamos hablando de algunos delitos que son muy, muy preocupantes. Y esas personas hoy día eludieron la acción de la justicia habiendo sido c o n t r o l a d o s por carabineros. Entonces, la pregunta que viene ahora es: ¿por qué sucedió? Y surgen inmediatamente dos posibles respuestas. Una, que sería la más grave de todas, es que eventualmente haya corrupción de por medio. ¿Mm? A mí me, no quiero creer eso. Porque tengo una excelente impresión y el mayor aprecio por los funcionarios de Carabineros.、Eh, pero también tenemos que empezar a ser realistas.、Eh, y Chile es un país en donde lamentablemente el crimen organizado, el narcotráfico, está penetrando las instituciones del Estado. Lo hemos visto en los últimos días a propósito del de ejército, de la aviación. Y, y tenemos que estar atentos a estas cosas. Y lo peor que podemos hacer es. Tapar la realidad,、eh, taparnos los ojos,、eh, y es importante entonces que se aclare si hubo o no situaciones de corrupción. La otra explicación sería que aquí simplemente hay ineficiencia.、Eh, y, y, y, y podría suceder porque, efectivamente, uno cuando yo he sido controlado, muchas veces uno se encuentra con un funcionario cráneo que está con una hoja de papel. ¿sí? Ah. Y, y si no hay cruce de información, si aquí no se está utilizando tecnología de punta, bueno, obviamente que quizá el carabinero que está efectuando el control, quizá no tenía por qué saber que había una orden de detención. Pero si eso es así, bueno, quiere decir que estamos viviendo en la época de las cavernas. Así, así. Porque, porque hoy día no, no es admisible que una institución tan importante como Carabinero no cuente con tecnología de punta que permita cruzar esa información. Eh, así que yo creo que es importante que, que aquí haya una, nuevamente una respuesta clara、eh, por parte de Carabinero, que haya una respuesta también clara por parte de la autoridad del gobierno, que en este caso es el Ministerio de Seguridad, este nuevo ministerio que se creó especialmente para estas cosas.、Eh, y aquí es importante, y con esto cierro la idea: importante que, que el gobierno no se lave las manos, porque en Chile. Cuando, cuando se quiere, se manda a llamar a los generales. Pero de manera oportunista, muchas veces también los gobiernos se lavan las manos y dicen: No, es que c a r a b i n e r o es una institución autónoma. ¿Ah? Se mandan solos. Entonces, existe este doble discurso. Y me temo que aquí las autoridades del gobierno van a decir: No, es que nosotros no teníamos cómo controlar esto. ¿Ah? Eh, y eso no es así. Hoy día, la nueva ley de seguridad pública. Del Ministerio de Seguridad、eh, establece una dependencia de carabinero de la Policía de Investigaciones al Ministro de Seguridad Pública. Y por lo tanto, aquí hay responsabilidades de las autoridades de gobierno que también hay que ejercer. Porque no puede ser que, frente a este tipo de cosas, al final, al f i nadie l n a es responsable. Y eso la gente está muy aburrida、eh, de que s u c e d a una y otra vez. La Contralora General de la República, la señora Dorothy Pérez,、eh, cruzó estos datos y se dio cuenta que habían 626 autos que fueron controlados y tenían encargo por robo y 144、eh, personas que son prófugos de la justicia y que fueron también controlados por carabineros. ¿Y ahora qué se viene? ¿Se viene un sumario? ¿Qué v a a pasar aquí,、eh, don Rullero? Sí. Eh, importante anotar también, Sandro, de que, ojo, esta es una cifra, ¿Eh? solo d e de d e la región metropolitana、sí. y por un periodo de tiempo de un año y medio.、Ah. O sea, si aquí amplificamos la investigación, y por ejemplo, a mí me encantaría saber qué ha ocurrido en la región de Valparaíso, no lo sabemos.、Uh -huh. ¿ah? eh, entonces, aquí se va a ir abriendo algo que puede llegar a ser mucho más grande. Eh, si eso es lo que ocurre en Santiago, uno, uno podría proyectar de que bueno, hay cifras similares a nivel del, re,、eh, del resto de las regiones del país,、eh, y obviamente eso aumenta la gravedad de, de lo que ha ocurrido. Y, y lo lógico es que efectivamente Carabinero,、e、insisto, el ministro de Seguridad, bueno, sean citados, entiendo que ya ocurrió eso, sean citados a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados、eh, para que expliquen. ¿Por qué sucedió esto y qué se va a hacer para que no suceda a futuro? Y aquí, obviamente, lo que debiera suceder es que se implemente la ¿Eh? tecnología de punta en estas materias. Si uno, cuando pasa por el t a g el t a g te, te lee la patente inmediatamente, sabe si tienes deuda, sabe todo de ti. ¿eh? Entonces, ¿cómo Carabineros no va a poder contar con tecnología similar para que. No sea tan fácil eludir a la justicia. El abogado r u g g e r o Cosi, señoras y señores.、Eh, según la nota de prensa, don r u g g e r o a todo lo mencionado anteriormente se estableció que en 145.715 procedimientos de control vehicular no se revisaron las patentes de los autos en el sistema unificado de encargo de vehículo. s Imagínense cuánta gente. Que se ha sacado. c l a r o、claro. Y uno buscando el auto. yo Tuve un colega que falleció esperando que le, le devolvieran su colectivo robado aquí en el sector de Viña del Mar. El caballero nunca más lo recuperó. Y aquí, bueno, algo está pasando. Yo espero que esto sirva y que ayude para mejorar el, el tema, don Ruggiero. Y yo espero que nuestras autoridades, las actuales autoridades, puedan estar a la altura respecto a esta situación. Claro, efectivamente. Y, y, y aquí, obviamente, también aparecen algunas cosas que son responsabilidad de otras instituciones.、Eh, por lo que alcancé a leer, por ejemplo, Carabineros señalaba que cuando se han encontrado con、eh, autos abandonados que ¿Eh? tienen órdenes de detención, en algunos casos no los han podido llevar al, al, al estacionamiento municipal, al aparcadero, como le dicen. o Corral, ¿eh? Eh, porque ya están copados y no hay espacio. Entonces, claro, aquí es cuando la descoordinación、eh, genera situaciones como la que usted menciona: gente que está buscando su auto robado hace años y quizá apareció, pero bueno, no lo pudieron llevar al lugar para que después sea devuelto a la víctima. Entonces, todo el sistema y, y el Estado requieren modernización, carabineros. Y el ámbito de la seguridad pública probablemente sea、eh, aquella, aquel ámbito que requiere con mayor urgencia una profunda modernización. Y cuando、sí. hablamos de modernización, es sobre todo implementar tecnología,、sí. implementar métricas. O sea, c a r a b i n e r o también debería llevar un control interno、claro. y, y, y, y darle esta información cada cierto tiempo al ministerio、sí. para que sepamos cómo vamos. ¿verdad? Y no que tenga que venir la controladora Doro t y b e r e s a tirar el mantel, porque de lo contrario aquí no pasaría nada.、Eh, ahora, destacable, una sí, vez más, un el rol que está jugando la, la, la nueva Contralor. Me imagino que、eh, así como se dan estos datos solamente del área metropolitana, me imagino que se van a dar datos de nuestra quinta región, de otras regiones de nuestro país,、eh, señor abogado, don Rullero Cosi con nosotros. Sí, yo espero que así sea.、Eh, Porque aquí yo creo que todos tienen que, de, de, de parte de cara a enero y también de la s e r e m i d a d y seguridad en la región de a l p a r a í s o habrá que hacer un análisis.、Eh, porque no me cabe duda de que esto no solo ocurre en Santiago, sino que también está ocurriendo en nuestra región. r u g g e r o Cosi, siempre nos trae buenos temas, señoras y señores, a través de la Radio Carnaval, abogado porteño, precandidato a diputado. Por el distrito número 7. Voto obligatorio pero sin multa. ¿A qué se refiere aquello, diputado? Me lo acaba de enviar uno de sus periodistas. ¿Diputado? Mira, Le dije, eh, perdón,、eh, señor、eh, abogado. Eh, ya me e l i j i usted. Sandro. Disculpe, disculpe señor abogado, disculpe, no, disculpe. No, no, ¿Ah? no, pero está bien, pues sí,、si、hay, hay que decretarlo, dicen. No, mira, yo creo que este es un tema importante, ¿eh? Porque una de las cosas a nivel político más i m p o r t a n t e de los cambios que ha tenido nuestro país、eh, y que se estrenó en el plebiscito de la pro y rechazo en el, el año 2022 fue el voto obligatorio. Y yo siempre digo que nosotros estuvimos como país i n m e r s o en una burbuja, en una especie de engaño, un autoengaño. ¿eh? Porque la verdad es que cuando las elecciones son con baja participación,、eh, bueno, n o estamos sacando la suerte entre gitanos. Cuando en realidad lo que la democracia exige es que toda la ciudadanía participe, que todas las personas, ¿eh? todos los chilenos y también los extranjeros con derecho a voto, pero que viven en nuestro país hace más de cinco años, ejercen su derecho, manifiesten su voluntad. Decidan quiénes tienen que tomar las riendas de la conducción del país y representarlos en el Congreso. Entonces, sin el voto obligatorio nos engañábamos ¿ah? y decíamos, sí, tal candidato sacó la mayoría o tal coalición sacó la mayoría, pero en realidad, si uno miraba las cifras a nivel agregado, era una porción pequeña del electorado. Y el voto obligatorio permitió romper esa burbuja, permitió salir del embrujo y que, y que, y que veamos las cosas tal como son. ¿Qué es lo que dice de verdad la mayoría? ¿ah? Eh, y, y lamentablemente, claro, yo lo que veo es que el gobierno de Gabriel Boric y el oficialismo tienen una especie de trauma desde que ganó el rechazo el año 2022 y, como que ahora le están,、eh, están tratando de eludir lo que significa un voto obligatorio. Y la herramienta que han encontrado para eso es o bajar el monto de la multa. Lo que la discusión que tuvimos el año pasado en la elección municipal, o ahora de Frentón,、eh, evitar que exista multa. Y todo este embrollo se produce porque efectivamente la, la ley del año pasado fijó una multa solo para las elecciones municipales y todavía no se ha definido el monto de la multa para elección presidencial y parlamentaria. Por lo tanto, si hoy fuera la elección, tendríamos voto obligatorio, pero sin multa para quienes no vayan a votar. Y eso. Obviamente, que en los hechos significa que el voto no será obligatorio.、Eh, así que a mí me parece preocupante. Yo creo que si el gobierno no le pone urgencia a este asunto en el Congreso, solamente estaría demostrando de que le tienen miedo a la democracia. ¿Mm? Le tienen miedo a la democracia.、Eh, porque si no quieren que vaya a votar la mayor cantidad de gente, bueno, miedo a la democracia. No lo puedo calificar de otra manera. Eh, y ojalá que sea para todos, no solo para los chilenos, porque si una persona cumple, si una persona extranjera cumple con los requisitos constitucionales, si, si lleva viviendo en Chile más de cinco años, si no ha sido condenada por ningún delito y es mayor de edad, bueno, la constitución le da derecho a voto.、Eh, si alguien quiere cambiar la constitución, eso es otra discusión, pero hoy día esas personas también forman parte de nuestra democracia. Eh, y lo lógico sería que también la multa、eh, aplique para ello. Don Rullero, un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. Nos vamos con este tema de la Tommy r a y Se aleja el tren, lamentable. Seguimos de v u e l o n o s s o o t r Es lamentable. Yo, la verdad, me ha dolido mucho este tema,、eh, Don Rullero Cosi.、Eh, usted sabe que nosotros, como Radio, somos la FM más grande de la quinta región. El progreso para las radios también es importante porque、eh, cuando hay mejor conectividad, hay otra onda, la gente está mejor y todo el tema, hay más impulso en la economía. Pero mire, nuevamente nos, con, nos han contado el cuento、eh, con trenes para Chile. La verdad de las cosas, que estamos con pena en la Radio Carnaval por el desarrollo de nuestras ciudades. Íbamos a tener una estación intermodal aquí en el sector del Salto. No, es, es, es lamentable, es lamentable. Nos vamos con la novia Rey. ¿Ah? Que estemos ahí i e n Que, que tenga m o s u n a t a r d e hasta luego